Un buen nombre es lo mejor que uno puede tener. Me llamo Carlos Cefadone y cuando sea grande voy a ser proveedor de Estado, funcionario del Estado o amigo del Estado. Así puedo hacer las otras dos cosas a la vez. Sí, un buen nombre es lo mejor que uno puede tener, pero un buen amigo también. Me llamo María Julia Alzogaray y cuando sea grande voy a ser amiga. Como tener un título de licenciada en todo. Y entonces puedo ocupar cualquier cargo en cualquier secretaría. Porque la amistad lo puede todo. Da seguridad, afecto y protección. Mucha protección. Me llamo Mirabel Vico. Cuando sea grande voy a ser amigo. Y si no, me voy a conseguir un decreto que me declare amigo oficial. Porque un buen amigo es el más grande tesoro que podemos encontrar y el mejor puesto que podemos ocupar. Me llamo Moisés Ikoñikov y cuando sea grande voy a estudiar para ser amigo porque es la carrera que más campo laboral tiene en la Argentina. Por eso, lo mejor que nos puede regalar la vida es ser amigo, ser amigo de él.